después de haber pasado casi dos años de pandemia, encerrados o con algunas restricciones eh, sobre todo lo que tiene que ver con la música, con el arte pero en este caso se va activando por suerte y estoy hablando especialmente de la banda sinfónica de La Pampa que va a estar iniciando su ciclo de conciertos 2022, así que me encanta a pleno, me encanta la banda totalmente, super Suena esperado, al menos de mi parte, seguramente sí, del sí. suyo también y de la audiencia también ...pero para que nos cuente cómo se están preparando... ...a ver si justo lo enganchamos ensayando... ...bueno, cómo van los preparativos... Eh, ...está en línea Manuel Ligerés... ...el director de la banda sinfónica de La Pampa... ...hola Manuel, cómo estás, bienvenido... ...te saludan gabi Torres y Eri López... ...qué tal, muy buenas tardes... ...un gusto saludarlas... ...y estamos muy bien... ...con muchísimas expectativas... ...con un buen trabajo previo... Eh, con un con un, una gran ansiedad por estar en el escenario nuevamente y con el organismo completo mm. y un programa de concierto que, que muy atractivo y, y desde adentro puedo decir con mucha exigencia. Mm. Tal cual, tal cual. Eh, me imagino, sí, la, la ansiedad de, de también de toda la banda, ¿no?, de, de volver a, a los escenarios, bueno, que ya a, terminaron, creo que el año pasado, bastante bien ahí con, con la vuelta, porque me acuerdo eh, de haberlos disfrutado en la Fiesta Nacional del Teatro, por ejemplo. Sí, nosotros eh, durante toda la pandemia, afortunadamente, sí. trabajamos. Eh, sí. Trabajamos en burbujas, con, con un orgánico reducido, pero nunca dejamos de trabajar eh, lo, lo interesante de, de este tiempo es que estamos en un en, en una manera o en una forma de trabajo que era la habitual en la mm. que siempre nos desempeñábamos entonces desde ese lugar es que renovamos expectativas por un repertorio original y mm. con con unos ribetes muy muy importantes con, de música descriptiva incidental para Mira. este concierto Mira, o qué interesante. Eh, ¿nos puedes adelantar de qué se va a tratar ese sí. repertorio selecto? En principio, eh, será un solo bloque mm. eh, de con, en obras consecutivas y que y que vamos a comenzar con una obra de Stephen Reich que se llama Pilatus Monte de Dragones mm -hmm. y esa obra eh, fue eh, escrita para el, el monte que está a los pies de la ciudad de Lucerna, uh -huh. que, que en la actualidad es una importante estación de esquí y que tiene uno de los trenes más empinados del mundo, Mira. con un recorrido vertiginoso de unos 20 minutos, y que además tiene en el acervo popular eh, el, el que puede ser que allí esté enterrado el corregidor mmm, Poncio Pilato, que ahí toma el nombre del mm. monte. Sí. En la creencia popular es que cada viernes santo aparece su alma para lavarse las manos en el lago a los pies de la ciudad de Ducerna. Uh -huh. Y mmm, eh, además, eh, todas estas cosas que yo te digo están sí. claramente plasmadas en en el en el en el desarrollo de la obra. Mm. Eh así es que desde ese punto de vista el, el autor claramente captó la esfera de lo que quería decir. Seguimos con una obra de de Jorge Sebastián Bach, que mm. es un coral, pero que tiene una orquestación libre de Alfred Reed, que es un compositor americano importantísimo en el mundo de las bandas. Sí. Y que realmente uno debe situarse, que esa música se pensó antes del año 1750 mm. y que la esta orquestación moderna la pone en, en, en, en una esfera realmente exquisita, una profundidad mm. y un y un aprovechar de, de toda la orquestación que, que lo hace propio un... Alguien idóneo como sí. Alfred, que conoce a, a la perfección to, to, todo lo posible de hacer con instrumentos de viento y percusión. Mm -hmm. Después llega el momento para nuestro solista de la ocasión, que es Bien. Carlos Hugo Díaz, que es ejecutante e intérprete de un instrumento muy poco común, como es el bombardino o el eufonio, que es, gráficamente, como para describirlo, sí. es como una tuba pequeña, ¿no? Uh -huh y y su nombre eh, bombardino viene de del italiano voz buena voz así mm. sería como una traducción literal sí. y que realmente eh, que, quienes puedan mañana apreciarlo eh, es, es así es, es una voz espléndidamente maravillosa eh, eh, que va a interpretar una sí. balada de rock ice que se llama memory que tiene el formato clásico de una balada en su estructura y, pero tiene la belleza de la sencillez y mm. que justamente ahí radica el encanto de, de, de nuestro intérprete porque es Tiene la posibilidad de desplayarse con una sonoridad maravillosa sí. Acompañada por, por, por una, or una orquestación en un orgánico completo Seguimos con eh, una obra de Lenin E. House Que es un compositor americano mmm, Básicamente cinematográfico uh -huh. Él es saxofonista, tuvo una orquesta muy importante en la década del 80 Y, y también fue un gran pedagogo Porque enseñó a los saxofonistas a tocar y y, y y articular con el lenguaje del jazz sí pero aquí eh, toma una sección de la orquesta solo los bras y la percusión y e hizo una obra que se llama brass español hmm. que, que, que, que lo interesante de hecho es que quefusion mmm, el lenguaje del jazz con un claro ribete de, de, de música popular española sí Continuamos con las escenas del loop que es una suite o sea una suite son cinco números encadenados de manera consecutiva que tienen un orden eh lógico al al al desarrollo del compositor uh -huh. y esto es porque norman de los hoyos que suena raro pero es eh americano con ascendencia italiana sí. es un gran estudioso en la música antigua. Y esta música se hizo para un documental que se produjo en el año 1965 para la NBC, sí. que se llama eh, The Gold Prison de Louvre, La Prisión de Oro en Louvre. Uh -huh. Y él eh, solamente compuso el primer número, que se llama El Portal, los demás, el, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto sí. son todos eh, eh, resumen todas eh, compositores del barroco y del renacimiento. El segundo número es un, una ronda de niños que que eh, cuyo autor es Gilman Susato. El tercer eh, número es eh, los reyes de Francia y es un compendio de Jean-Baptiste Lully. Sí. El cuarto es un, una danza eh, de las navidades con una canción renacentista, y el quinto es un tema de Tomás Albrichi. Eh, ¿Qué es lo que tiene interesante esto? Es que toda esta música básicamente se compuso cuando la gran mayoría de los instrumentos de vientos no, no, mm. no estaban. Sí. solamente las, las, las tompetas barrocas, sacabuches eh, flautas pero en su gran mayoría los instrumentos que hoy tenemos en la época que esta música se compuso mm. no estaban y aquí radica la, la maestría de, de Norman en que aprovechó oh, wow. absolutamente todos los recursos orquestales para resaltar justamente mm. esto que yo estoy comentando sí. y terminamos el concierto con Vesuvius me es una obra de Francicelli que justamente hace mención al, al volcán que sepultó Pompeya. Mm. Que tengo para decir es una obra tremendamente explosiva, devastadora mm. y que y que mantiene un un, un, un inestabilidad desde su comienzo hasta el final. Me imagino. Y bueno, y ahí termina el programa de concerto. Manuel, te digo que, que seguramente comparten acá el equipo, eh, diste una lección fenomenal, Increíble, extraordinaria, sí. porque las cosas que, que fui anotando y reteniendo en mi cabeza, <risa> la verdad que eh, eh, ejemplar. la verdad que, y, a, que y aparte, eh, me imagino mañana escuchándolo con toda esta información, olvídate. Pues sabes que pues, yo... Eh, Siempre me gusta que, que la que el público pueda saber mm. o pueda entender qué qué pasa en la obra porque la percepción de alguien que, que sabe o qué o que o que tiene los elementos de la obra sí. siempre es distinta no entonces me parece que, que, que ayuda que la puede disfrutar que la puede comprender y en todo caso eh, eh, mm no se la olvida a olvidar más. Olvídate, olvídate. Sí, sí, es, es, es cierto lo que decís, ¿no? Porque me ha pasado de, de presenciar eh, bandas sinfónicas y, bueno, por ahí Ajá. uno no, no sabe de qué se trata. Eh, a los que nos gusta más o menos, entendemos, a penitas. Pero, bueno, si tenés sí. toda la info, viste que es otra cosa. ¿Qué te, qué te voy a decir sí, a vos? Sí, es verdad que... Pero, pero eso, vos sabés que no solo hay que... Eh, eh, no solo lo, lo refleja el público, mm. nosotros somos los primeros que lo entendemos. También. Porque eh, esa información la trabajamos porque además las palabras que yo te comenté están claramente plasmadas en la partitura mm. de lo que tenemos que hacer. Sí, y, sí. y y ahí está el desafío nuestro también, porque eh, imagínate que solamente tocar notas que están escritas en un papel sin ningún sentido y mm. sin tener un irván Y, y sin tener un discurso musical que decir, te podría decir que bastante aburrido. Sí, y, sí, totalmente. Y seguramente eh, va a ser pobre la interpretación, eso no Exacto. me cabe la menor duda. Exacto. Y bueno, ahí está el desafío y, y, y por ahí la energía que que, que, que hay que ponerle a, a, a cada momento y a cada obra en particular, porque sí. eh, son distintas, son muy diferentes, sí. pertenecen a estilos muy muy distintos y, y bueno y, y, y lo interesante es poder es, es plasmar toda esa todo ese discurso musical en un concierto en, en que el público sea parte totalmente es eso no totalmente porque es algo que que, que que también durante la pandemia en los streaming extrañamos la sí. verdad que estar detrás de una cámara sin solos y Eh, era un poco desolador eh, sí, te sí. puedo decirlo ¿no? sí, pero bueno eh también eh, yo debo decir que eh, eh, aprendimos un montón eh, de, de muchas cosas no mm. de desde lo técnico desde de, de, desde cómo actuar si se quiere y de qué esperar y qué no esperar no pero mañana no mañana eh, mm. estamos. Eh, cara a cara con el público y la verdad que es, es, es el momento que ansiamos todos. Me imagino, sí, sí. Eh Manuel, recordanos entonces eh mañana 26 de marzo a partir de qué hora? Las 21:30 en el auditorio provincial del Perfecto. Excelente. Excelente. Ahí estaremos entonces eh haciendo bueno, la aguante la banda. <ríe> son muy generosas y la verdad que eh y también les agradezco que estén atentos a todo lo que nos sucede y que mm. sean comunicadores que que permiten que la gente conozca qué es lo que hacemos. De para finalizar, ¿qué, ¿qué depara el 2022 para la banda sinfónica, ahora con el público presente en cada...? Bueno, eh, no, no hablé y te quería, les puedo contar. Por favor. Como siempre, la, la, la temporada de, de concierto va a ser los viernes, excepcionalmente... Sí mañana por ser el primero, pero nuestro día habitual será el último viernes de cada mes, uh -huh. como viene aconteciendo desde hace décadas, ¿no? Sí. Eh, a lo largo de la temporada van a desfilar directores invitados, solistas importantísimos y también eh, eventos que, que, que se van a enmarcar dentro de las cosas que se conmemoran este año. Uh -huh. eh, y, y ya estamos trabajando en eso, en la música, y también en, en importantes proyectos colectivos que tienen que ver con, con, con música de este siglo y música contemporánea. Así que eh, eso es lo que les puedo contar y, y que eh, por lo menos para mí a priori es importantísimo tener claro ya con qué artistas voy a trabajar. Les puedo adelantar, sí. para algunos internacionales, tenemos de Uruguay, de Puerto Rico, Eh, pues, y música original, música original uruguaya, música original puertorriqueña. En la medida que vayamos eh, avanzando, les voy a ir comentando, ustedes seguramente se irán enterando. Pero eh, la sí, eh, yo la mido como como siempre interesante y, y con muchas expectativas de poder coronar mm -hmm. todo el año eh, de manera satisfactoria. Tal cual, tal cual. Eh, Manu, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo enorme y, bueno, mañana los estaremos ahí disfrutando y, por supuesto, hace extensivo el saludo y el abrazo a todos los todos integrantes de la banda. Éxitos. Bueno, muchas gracias. Muy amable A vos. Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Ahí pasaban las palabras al aire de Radio Municipal Santa Rosa. Manuel Jerez, el director de la banda sinfónica de La Pampa que va a estar iniciando su ciclo de conciertos 2022 mañana sábado a partir de las 21 y 30 horas en Medasur, ubicado ahí en Avenida Belgrano Sur 180, entrada libre y gratuitas, así que a bancar a nuestra banda sinfónica.